Pobre muchacho, pobre muchacho, la gente le dice porque andas por racho y el pobre contesta llevado de la pena. Son esos hojas de aquella morena que me han vuelto loco, que me han embrujado. Pobre muchacho, pobre muchacho, muchacha, se le caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho, llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, la gente le dice Dile que la amas y el pobre contesta quisiera y no puedo Porque su presencia me impunde respeto y prefiero callar esta inmensa pasión Pobre muchacho, pobre muchacho, muchacha, se le caso este pobre muchacho Mira que lo tienes como un mamarrayo llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho, la gente le dice porque vives triste, son unos ojazos como el piedra lipe, verdes quemante quemantes, lo mismo que el sol, verdes y quemantes, lo mismo que el sol. Pobre muchacho, pobre muchacho, muchacha, se le caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho, llorando y sufriendo nomás por tu amor. pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho.